Primero y principal, eh, las guardias eh, para atender los reclamos de urgencia están, ¿sí? están trabajando. Esto quiere decir que los centros de abastecimiento norte, y sur y este, los trabajadores están, eh, están en su lugar de trabajo brindando el servicio de agua. ¿sí? Eh, los trabajadores que están en las plantas de tratamiento de líquidos cuacales están trabajando porque si se paran las bombas, se colapsaría más la, la red de cloaca y ahí sí tendremos problemas. Eh, con eso incluido los eh, camiones que están de guardias eh, por las urgencias, que también están saliendo, donde estamos eh, atendiendo los reclamos y eh, haciendo eh, los partes, porque eso, como nos sacan el, la, la oficina de reclamos, así que los partes los tenemos que hacer ahora nosotros. Eso también está... Eh, la Guardia de Agua también está trabajando. Tenemos todas las partes eh, correspondientes, eh, así que no, estamos muy tranquilos. Eh, después, eh, con respecto a los que preguntaba Fabricio, de las empresas que contratan, eh, nosotros no estamos en contra de que contraten empresas, para nada, porque ante la situación que estamos hoy en Santa Rosa, eh, a nosotros no, nos ayudan para para darle solución a los vecinos pero una cosa que contraten a una empresa que tiene todos los elementos otra cosa que contraten a una empresa que no tiene nada para trabajar y donde utiliza los elementos de la dirección de agua y salmiento eso quiere decir personal, maquinarias eh, materiales y, y combustible. eso es otra cosa distinta ¿Sí? porque nosotros tenemos bien claro que nosotros trabajamos para la municipalidad de Santa Rosa no para la empresa que ellos contratan